La、glorieta con Rosmarie Alonso. Yo no sé lo que sentirá una persona muy especial para esta ciudad y para la historia, José Antonio Román Marcos, semestre de capella durante 18 años. Pero no fueron 18 años corrientes, sino los que el Misteri consiguió ser patrimonio de la humanidad. Y mucho antes también fue durante décadas quien cantaba、eh, Santo Tomás, el Ternari. Y desde los siete ...yo y creo que ya desde los siete años desde siete los a ya quería ser ...ya quería ser cantante. Y sobre todo,、eh, uno de los, y lo ha sido, uno de los、eh, artistas ...pues que ha estado en la ópera española、eh, participando en muchas de ellas. En 2018 terminó su periplo como maestre de capella. Y ahora acaba de publicar sus memorias, una recopilación de lo que supuso su paso por el m y s t e r i del e c h e s t e patrimonio de la humanidad, en estos 18 años. El libro se presentó con lleno absoluto en el aula cultural que tiene la Universidad Miguel Hernández en la Plaza de v a l l s Se presentó este pasado lunes y hoy queremos hablar con José Antonio Román Marcos. Muy buenos días, José Antonio. Hola, buenos días, r o m a r i o Cuando escuchas el misterio, <coughs> ¿qué sientes ahora que estás fuera? ¿Cómo se vive estando fuera del misterio? Pues lo intento disfrutar, aunque es difícil, porque siempre estás pendiente de algún matiz que se haya trabajado, algún matiz que han puesto ahora nuevo. Eh, eh, el, el, cada cantor,、eh, según mi criterio, si es el adecuado, <risa> claro, ahora. Eh, yo es una cosa que, como espectador,、mmm, lo veo y, y no puedo dejar de, de, de ser quien he sido que han sido 40 años allí. Entonces,、eh, en, en general,、eh, me gusta ir, ¿eh? porque cuando estoy en casa digo, es la hora del misterio y me voy. Si tengo entrada, estupendo, y si no,、eh, de pie o como sea. Y, y bueno, y, y sigo con esa ilusión de que el misterio cada, cada vez salga mejor, porque como digo en la biografía, pues hay un camino ahí muy interesante que, que todavía hay que, que hacer, y, y espero pues, no, que, eso, que lo sigan haciendo y que cada vez el misterio tenga más prestigio. A nivel músico vocal, porque es conocido,、eh, pero yo también pongo, claro, son cosas que he puesto en el libro, porque cuando yo era estudiante, el misterio se decía, qué bien, el misterio y tal,、mm. pero resulta que ya se daba a entender por lo que comentaban que eran aficionados, que cantaban como podían. Pues José Antonio, eh, eh, tenías fama <coughs> o tienes fama de ser una persona, cuando eras maestro de capella, muy perfeccionista. Por eso, por eso、eh, hiciste mucho hincapié en mejorar la técnica vocal, algo、sí. que has dejado. Creaste escuela、sí. y ahí está.、Eh, supongo que t e n d r á s miedo, ¿no? Cada vez que te vean por el templo y en alguna de las representaciones del misterio. Pues. Porque dejaste realmente a un discípulo, un alumno tuyo, a Javier González,、sí. como maestro de capella. Sí, él musicalmente. Eh, no se ha educado conmigo, pero vocalmente, pues sí, porque han sido muchos años juntos. Lo conozco desde que tenía 12 años, que,、sí. que se fue al seminario un año o dos, no me acuerdo. Y bueno, ahí hay muy buena relación. Ya. Bueno, pues te tendrán ...te tendrán pánico cada vez. Te preguntan, José Antonio, ¿quiénes? te es, sí, preguntan... n、sí. ¿Los cantores?、Eh, ¿Javier González todavía tienen en cuenta tu opinión? Sí, yo tengo muy buena relación con, con los cantores. Y, y entonces, lo que sí que te digo que cuando me pregunta alguien del público,、eh, porque, claro, tantos claro. años conoces a mucha gente, pues entonces intento, no lo sé si lo soy, ser discreto si algo no me convence del todo. Porque lo que no puede ser、eh, es estar ahí para ver en qué se falla, sino en, en disfrutar. n o Claro, y eso lo sabes muy bien.、Sí. El público realmente, con todo el esfuerzo que hacéis y que <coughs> habéis hecho, el tu público, cuando iba a las representaciones, ¿Realmente notan eh, cuando eh, cambias o cuando se introduce algún cambio? El tra ¿Vuestro trabajo lo notaba el público?、Mm, a su manera sí, tienes que entenderlo, porque yo me acuerdo que decían, me decían, oye, estas dos últimas piezas、eh, han sonado, el Ans de Entrar y el Gloria, increíbles, y tal, y entonces yo les explicaba, bueno, es un trabajo que se ha hecho de. De escenificación para que las voces estén más mezcladas y salga el sonido como más envolvente y más estéreo. Entonces, eso sí que lo notaban、eh, mucha gente y yo les explicaba el motivo del por qué cambiaba un poco el sonido en esas dos piezas, porque yo creo que el misterio está hecho tan perfecto que desde que empiezas con los, con los cantos monódicos. Hasta que el, el, la polifonía del final es un increciendo, n o que yo creo que por eso está muy bien escrito. Y entonces, y, y, y, en mi tiempo, yo añadí eso, esa, ese, ese cambio. Después de la procesión, ¿sabes qué pasa? Que cambiábamos de posición a todos los cantores. Y en vez de estar por bloques, tenores primeros, tenores segundos, barítonos y bajos, estaban、eh, esto que te comentaba, pero, pero seguido. O sea,、eh, un, un, tú no tenías al lado uno que hiciera tu voz. ¿Sabes?、Uh -huh. eh, que, que claro, yo eso creo que lo pudimos hacer porque está muy en vena y se lo sabe muy bien. Eso, un coro normalmente se, neces se neces necesitaría un tiempo para poder hacer eso con esa seguridad. Pero yo vi, digo, la ventaja que tenemos es, es que está muy hecho y entonces el sonido、eh, quedaba、mm, precioso y más envolvente, como más estereofónico.、Eh, José Antonio, yo estoy escuchando, <risa> bueno, ojeando el libro y realmente. <risa> No cuentas tus 18 años como maestro de capella, cuentas toda tu vida. Sí. Parte de tu vida. Parte de e r t e sí. Pues vamos a conocer de dónde sales. ¿De qué, ¿Tú de quién eres, c o m digo, en Akien e l q u i é n e s fueron pues, tus padres? Y cómo,、eh, pues、ahí y, sí que y, viene todo eso bien explicado. Claro, tu familia, sí, ¿de, dónde,、sí. ¿de dónde saliste?、Sí. Mi familia es del, de, la, de Daimés, del campo de Elche. Mi bisabuelo era alcalde pedáneo, claro, ahí lo explico, porque se h a í a q u e la mayoría de tierras de él. Y luego ya fue dividiendo los hijos, y los hijos en sus hijos, hasta que al final que había un trozo ahí enfrente del Nugolat. Y, y entonces, ya cuando lo vendieron y lo vendió mi abuela, entonces lo repartió entre los hijos, y con eso、eh, fue un inicio importante de comprarse en Elche cada uno una casa.、Eh, no hubo para todo, pero claro, fue un buen pellizco para que, se inicie, para que cada uno pudiese tener su casa. Eran siete casas las que compraron y, o las construyeron. En el caso de mi padre, la, la hizo nueva en, en la parte de ...de la yesería de Román, esta、uh -huh. de la carretera de Aspe.、Uh -huh. Y, y bueno, y eso, y la familia de mi madre eran de,、eh, de Jacarilla, mi madre, y de Almoradí, Jacarilla, la, esta parte de la Vega Baja, eran las, era la familia de mi madre. Y bueno, ¿sabes qué pasa cuando he descubierto、sí. que se sabe muy poco, por lo menos yo, de la, fa de, de la familia? Porque cuando he ido a buscar a mis abuelos, he ido a buscar. Eh, cuando se casaban mis padres y tal, pues he tenido que investigar y veo que,、eh, ¿qué te diría yo? Si es que incluso fotografías de pequeño, es que en, en mi época no se hacían tantas fotografías, ni mucho menos como se hacen ahora. Entonces tengo <risa> una de comunión, es que me robió perdonar porque el otro día Miguel Ors、eh, contó una anécdota que está en el libro: que es que como yo no tenía ganas de ir al fotógrafo a h a r m e la foto de comunión,、eh, mi madre, harta ya de mí, de mí cogió la. La fotografía de mi hermano y, y, y, ...y hicieron un arreglo con mi cabeza y el cuerpo de mi hermano. Vaya, ya e r i s t i a n ya e r i s t i a n、no、los retoques en aquel entonces.、Eh, <risa> <risa> bueno, pues José Antonio, esa es tu familia, pero、eh, ¿y, ¿y quién te inculcó esa pasión por la música? Porque lo tuyo ha sido la pasión, porque estudiaste sí. psicología sí. y luego、sí. volviste otra vez a los, a los estudios de canto o quisiste estudiar、sí. canto. Yo quería estudiar canto. De, no me digas el motivo que yo no lo sé. Yo desde que tenía ocho años me acuerdo perfectamente cómo entraba por el pasillo. Mi casa tenía dos puertas, había una que iba directamente al patio. Y me acuerdo de aquello que yo siempre, ya nada más p i s a r a q u e l l o ya empezaba a cantar. y... Y, y eh, o, eh, canciones que oía en la radio porque no había otro medio, ¿sabes? Y entonces las que me había aprendido de escuchar en la radio la, las cantaba y me gustaba. Y así he sido toda la vida, es que no entiendo por qué, porque mi madre tenía una voz que estaba bien y cantaba, pero no había ninguna tradición、eh, familiar de, de, de cantantes ni, ni nada de eso. No lo sé, yo desde que fui a los 8 o 9 años monaguillo del corazón de Jesús, que ya empecé. A ser el solista del grupo y tenía un carácter muy vivo, luego lo disimulo, pero en aquellos tiempos, como eres un niño, me acuerdo que una vez en una procesión、eh, me, nos pone el sacerdote, eh, eh, a mí con un candelabro, el de, uno más bajito con la cruz y el otro que era alto con un candelabro. Total, que como yo quería llevar la cruz,、eh, <risa> dije que no cantaba. Y hasta que me, hasta que me, me puse con la cruz, claro, está desequilibrado. <risa> Por lo que dices, fuiste un niño cabezota. Sí, es que lo soy. Sois, eso sí, Yo creo pienso que es una cosa muy intrínseca de uno. Y, y te digo lo soy porque me viene a la cabeza que yo, desde que murió Sara Montiel, resulta que quería hacerle un homenaje escrito. Es、mm. que ¿no? un libro lo veo muy ampuloso, una especie de homenaje. Eh, eh, Para que la gente conozca sus últimos tres años de vida, que es lo que yo viví.、Claro. Porque a mí ahora me dicen, era no sé cuánto, lo hacía no、bueno. sé qué. Gente que, que, que, que nos conoce y sabe、uh -huh. la relación que hubo. Y entonces, ya te digo, pero ha habido una serie de circunstancias que. que、uh -huh. Gente c o n e c t a d a para que me ayudase a hacer esto. Aparece en este libro tu relación con Sara Montial. ¿Sí? ¿La dejas ya definitivamente、mm -hmm. escrita? No. <risa> Te、no. digo por qué no, no. Porque en principio me decía Miguel, los d i i c es m e interesante, digo, pero vamos a ver. Yo me acuerdo que lo comentaba Miguel. Digo, la gente más o menos me conoce por el, el, por misterio. el misterio. Entonces yo pienso que aquí 30, o 40 páginas de esta señora que, que, que, que no sé hasta qué punto interesa, digo, y yo total, que yo lo he preferido dividir. Y te lo digo lo de cabezón porque yo lo haré. <risa> lo haré o s sea, e a q u e escribirás. Me pondré a, a trabajar por... sobre. ¿Sabes? Porque es que vale la pena. Era una señora que se. Han hecho cinco o seis libros desde que murió. Perdona que diga esto, pero la mayoría o muchas cosas no son verdad. Entonces la gente, con tal de. Pero tanto la conociste? Fueron yo, tres años. ¿Tres años? Tres, tres, y en tres años. Los tres últimos años d e s u vida... a p u e d e s escribir un libro sobre ella? Bueno, te cuento lo que pasa en estas cosas. Hay una persona. Hay, de las cosas que se han escrito, una que estuvo una semana con ella que la invitó a Nueva York. Y h a escrito un libro. Quiero decirte, yo que hablábamos a diario, es que ya te digo, e r a unas una conversaciones muy graciosas porque decía, digo, oye, digo,、eh, digo, Sara, es que tengo mañana que, que madrugar y ya es muy tarde,、eh, eran las dos de la ma、uh -huh. de mañana, y decía, ah, sí, sí, cariño, hasta mañana. Y entonces, claro, hasta mañana yo me obligaba total, que eso fue, no sé, el rosario de la aurora. <risa> o sea, cada,、eh, cada noche、eh, nuestra conversación. A veces repetidas, te digo la verdad, porque tampoco hay tantísimos temas, pero como ya era una persona tan interesante y con una vida tan、claro. intensa, pues, pues siempre había n cosas. ¿Pero cómo conectasteis? ¿Por qué、pues、conectasteis? Fue, pues, ¿Tú estabas、fue. realmente、eh, entregado a ella?、Eh, ¿Eras un admirador de Sara Montiel? ¿Por eso conectaste? Bueno, ¿Cómo fue? Admirador, sí.、Eh, lo que pasa es que un admirador, como decirte, mira, ahí pongo en el libro una foto que tiene del 2000. Del dos, Desde el 2000, tengo una foto. Al final está Sara.、Uh -huh. eh, tengo una, una, una foto con mi madre que fue a saludarla al, al camping que había en el Pinet.、Sí. Pero yo no fui. Dice, s te vienes, digo, no, porque yo no tenía ganas de. Hola, ¿cómo estás? Bien. No,、yeah. eso lo podía haber hecho muchos años antes. Total. Que,、eh, te digo que sí que era admirador, pero es que a mí es, esas cosas, de, o de dar la paliza. O, mira, una. Es que no quiero enrollarme mucho, pero una. Una cosa curiosa, va y le digo, digo Sara, si、sí, yo iba muchas veces al restaurante que hay detrás del Arnau, que ahora se llama Arteria, detrás del Arnau en Barcelona, y había muchas fotos tuyas decían que ibas allí en el descanso de la obra a tomar algo. Y dice ella, dice, qué lástima, tan cerca y sin conocernos. Pero yo, Rosmary, si la hubiera visto cenando allí, en todo caso lo hubiese saludado,、yeah. pero yo iba a dar la lata. A una persona que bueno, está cenando, pues、no、lo hago. sabes que te digo, ya esperaremos a que publiques en las memorias la relación. esa relación con Sara Montiel para hablar de ello, porque pues,、sí. lo que más nos gusta es lo del misterio. Sí, y sí, como sí. maestro de capella, aquí estoy a, es que lo estoy ojeando y, y hay cientos de personas que se han cruzado en tu carrera como maestro de capella. Y me gustaría una cosa:、eh, ¿el cargo te pesó? ¿Te, ¿Te llegó a pesar algún día? Porque tú. Eres un artista y tú lo que querías era triunfar en la ópera. Sí, es verdad. Es que me、eh, hace mucha gracia que me digas eso, porque eso la, nadie, me, nadie me lo ha dicho y yo a veces lo, lo comento. Digo, yo no quería ser maestro de capella. Efectivamente. Lo he hecho、eh, lo mejor que he podido y además te voy a decir una ventaja que yo creo que tengo, que tenemos muchas personas.、Eh, yo cuando estaba, eh, eh, 40 años que estuve en relación en una tienda de aquí de la calle ancha de Pepito Sánchez. Entonces resulta que yo llegaba el viernes y tocaba hacer escaparate. Y entonces me decían mis c o m p a ñ e r a s de trabajo: dice, ay, si es que no hay nada nuevo, esperamos la semana que viene. Y yo no, yo cogí y decía, bueno, lo vaciamos,、eh, limpiamos y, y, se, y se pone nuevo. Y entonces te digo yo: pero cuando no hay ilusión hay que inventársela. Es, es a lo que voy. Y eso sí yo he tenido facilidad. Y el misterio, igual. Yo digo, estas voces hay que ponerlas en marcha. Y he insistido muchísimo, he dado la paliza. Repito las cosas, creo que bastantes veces en el libro, diciendo que se puede sacar todavía más nivel. Estoy muy satisfecho de los regalos que me han hecho, en, en, sobre todo en algunos ensayos. Cuando tú buscabas un sonido y eso salía y tenías el privilegio de estar enfrente del coro, yo eso es una cosa que sí que he valorado y me ha hecho tener ánimo cuando vi, veía que había una respuesta. Es que eso es así. Si tú no tienes gente que te escuche o gente que, te, que, que vaya contigo, la vida es un aburrimiento. Entonces, te digo que el carácter mío creo que en ese, eso e Qué bonito, me ha, ¿no? Me, me o sea, ha... te ha ilusionado la sí. gente, sí. A, a los cantores, sí. la sí. familia del Misé te ha ilusionado. Sí, sí. Con lo difícil que es ¿eh? poner、sí. de acuerdo pero,、eh, pero, a tantos egos. No tienes toda en la voz del mundo. Pero hay, hay gente tan maja, yo. Ahí hay un pequeño escrito que hago que digo: el último digo. Se lo pongo a Antonio Ors, porque claro, su abuelo era la voz de oro aquí en Elche, que se conocía así, y luego su padre, un buen cantor también, y él. Entonces él tuvo que ceder ese San Juan que hacía tan bonito, que lo compartieran entre cinco. Entonces, eso sí que he tenido una gran suerte, de que la gente entendiera lo que había que hacer. No, Elche no podía tener un San Juan. Claro. Con, con, con, Con la envergadura que tiene, con el, con el patrimonio de la humanidad. Y, y, y tampoco un Santo Tomás. Sí, sí, sí, <risa> te, <risa> te, te lo digo porque, porque. Son los papeles más importantes, sí, ¿no? Pero yo, pero Ani, no. A, de técnica vocal, sí, ¿no? El sí, San Juan y sí, el Santo Tomás. Sí, son unas características muy claras las que tienen que tener esos cantores. Pues sí, y ya te digo,、eh, ha sido una suerte en ese sentido de que la gente entendiese lo que había que hacer, no lo que yo quería hacer. Yo, yo por lógica. Estamos en una ciudad grande, el misterio es muy grande, cada vez más. Entonces, muy agradecido. Esa es la palabra. ¿Defines el misterio en tu libro? Porque creo que eres. Tu, la, tu definición sobre el misterio me interesa mucho. ¿Qué es el misterio? b、bueno, u Es n o e la obra más importante, que te, más importante que tenemos los ilicitanos y que hemos sabido guardar durante tantos años. Y yo, cuando dicen eso de. 500 años, yo, mi opinión, ¿eh? Eh, es que cuando vino aquí Jaume I, que era muy devoto a la Virgen, se empezaron a hacer actos en honor a la Virgen. Y de ahí inició el, se inició el misterio. Y Claro, no es el misterio que luego teníamos en el siglo XV. Claro. Pero yo creo que, que el germen del misterio es mucho anterior. Te lo digo porque ahora dicen eso:、eh, cinco siglos. Sí, cinco siglos, muy parecido al que tenemos ahora. Pero anteriormente ya había una iniciación de. De, de, de, de, de hacer actos en honor, en honor a la Virgen desde que se conquistó y a u m e I. De todos los homenajes que has recibido como maestro de capella, ¿con cuál te quedas? De tus momentos. Vamos a hablar、sí. ahora de tus momentos como maestro de capella. Pues lo tengo clarísimo. El, el homenaje sorpresa del, del 1 de noviembre del 2018 en el Cadafal. Yo no, eso fue alucinante, porque después de la coronación de la Virgen veo yo que, que, que le dan un, un, un trozo de palma del San Juan,、eh, debajo de la sepultura se la dan al San Juan, y entonces me la entregan a mí, y, yo, y, y entonces empieza la capella a aplaudirme. Que supongo que la gente, como estaban con los aplausos de la coronación, mucha gente no se enteraría de lo que pasaba. Pero fue una cosa preciosa. Qué bonito,、sí. ¿no? El final, sí. eso sí. sería sí. el final.、Sí. Ya cuando, cuando se había acabado todo, que habían subido el, el Araceli,、eh, fue cuando me hicieron eso y, claro, yo me quedé alucinado. Sé que había intervenido pues Joan Castaño y, y varias personas para que eso se, se hiciese.、Y、aquello fue un lujo. A ver, hacerme un homenaje en el cadáver, eso no lo pensaba yo en la vida, no o, sé cómo hubiese un muerto. Final, un final que lo recuerdas muy bien y que lo has dejado plasmado, pero también tuviste un principio como m a e s t r o de capella espectacular, en el sentido de que también ha pasado a la historia, porque de repente el anterior m a e s t r o de capella dijo: Ahí os quedáis. Cuando el primer año de patrimonio de la humanidad había muchas expectativas, ¿cómo recibiste el misterio? Porque menuda salida que tuvo. Pues la verdad es que eso fue una. ¿E、eso se puede hacer, un mes de capilla puede salir así. Y Tampoco, sé tu relación con Manuel Román, sé que,、sí. que él llegó incluso a proponerte a ti como mes. Sí, Manuel Ramos, ahí lo cuento. Manuel Ramos, lo le cuentas le en el libro, un, sí. Un pequeño homenaje porque se lo merece el chico, porque lo hizo bien, tiene mucha energía y lo comunicaba a los cantores y tiene cosas muy positivas. Y desde el primer día que lo dirigieron me llamó y, y un grupo de, de cantores cenamos ahí en. Bueno, no sé cómo se llama ahora. Creo que se llama Ñam Ñam o no sé. Y, y entonces me dijo ya esa misma noche que, que quería contar conmigo como maestro suplente. Yo le dije que prefería ser profesor de canto porque es que yo no tenía ganas de dirigir.、Y、Vaya. Pues sí, premonitorio.、Eh, sí, sí, ¿qué sí, í quieres? ¿Qué, qué, qué, qué? Eso fue lo que pasó. No tenías ganas de dirigir. No, Así es que se lo estaba... dijiste a Manuel Ramos.、Sí. Y cuando se fue, ahí sí. Ahí... Te digo es que fue una serie de circunstancias. Estaba Joaquín Serrano, que sabes que era una persona、sí. maravillosa. Estaba don Ginés Román. Otra persona maravillosa. Sí, sí. Y entonces fue que don Ginés me dijo: José Antonio, dice, tú harías el favor de dirigir el primer acto. Dice que son dos piezas, dice, pero s i estoy más descansado yo para el segundo que más intenso de dirección. Y le dije yo sí, total, me repasé bien esas piezas con las cuatro voces, y así lo hicimos durante los cuatro días. Y de ahí fue cuando、mmm, la, vio la posibilidad de que fue semestre, Joaquín Serrano me lo dijo, yo me lo pensé, estuve un par de meses pensándolo, pero ya te digo, para mí fue una sorpresa y un ponerme a trabajar también en ese sentido, ¿sabes? Porque no. No, no me lo esperaba. Y luego pensé, el trabajo que he hecho con Manuel Ramos, que era formación vocal, digo, si me quedo yo lo puedo seguir. Si luego viene una persona que no le interese tanto eso, pues por eso, ¿sabes? Porque yo digo, voy a seguir el camino que he iniciado con Manolo y a ver si conseguimos un, un nivel importante. Y, y súper satisfecho, ¿sabes? Porque cuando venía gente profesional y ya veía esto y decía, estos no son aficionados, yo lo he, lo, lo he disfrutado mucho. La primera vez fue en. Lo has disfrutado mucho, pero es muy duro, ¿no? Decirle a un niño tú sí, tú no. <ríe> ¿Y cómo, cómo... ¿O se lo dejabas a Javier <ríe> con aquello de la excusa? Porque eras director de todo, incluso、sí. de la escolanía.、Claro. Pero bueno, tenías a Javier sí, González. Sí. Eh, eh, en Lo que me dices,、eh, yo, yo decía lo que tenía que decir, aunque me costara. Porque ya no los niños, sino a veces iban mayores que querían volver.、Mm. O gente que quería incorporarse nueva. Y yo era, era muy claro. Me, eso me sabía. Es o me es sabía, lo único que me ha hecho sufrir, ¿ves tú? Te、eso、ha hecho que, sufrir. Sí, esa docena de personas. Pero、oh. ¿te ha ayudado tus estudios de psicología? Porque habría que tener. ¿O、oh、no? No lo sé. <risa> es que no lo sé. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba psicología en Valencia, era la psicología conductista la que, la que más funcionaba y la que tal. Y yo cuando empecé a leer. Libros de conductismo y tal, digo, yo, no es lo que yo quiero. ...sabes, Me gustaba la psicología clínica, otra es psicología、uh -huh. personal,、uh -huh. más, ...sabes,、yeah. pero lo que era aquello de. De los, que no quiero menospreciarlo, pero de los, de los, de los estudios con animales, con las、uh -huh, ratas, que、uh -huh. s iban por un callejón y que luego、yeah. no, no comen, que luego sí que comen. O sea, es cierto, ¿eh? <risa> <risa> eres un alma libre.、Eh, José Antonio,、eh, es que no nos queda mucho tiempo y sí que,、pues、me, que gustaría, me gustaría, porque estábamos hablando precisamente de lo difícil que ha sido también tener que decir tú sí, tú no, sí. Eh, pero. Eh, ¿Cómo ves ahora el misterio? ¿Cómo lo ves ahora? Ahora que lo has dejado,、eh, sí. sigue estando. Ya、eh, sí. has comentado que como espectador ves alguna cosa y no quieres meterte. Sí.、Eh, pero, pero ¿cómo lo ves? Mira,、eh, tenía. ¿Qué, ¿qué consejos das a, a Javier? Porque Javier, lo tuvimos aquí y, por ejemplo, no sé si te gusta la iniciativa de、eh, las, los cantores que han llegado a cierta edad. Pues tienen fecha de caducidad también en el m i s t e r i para dar、sí. paso a, a las voces del coro juvenil. Y, y los va a utilizar como para que divulguen el m i s t e r i por las escuelas. Pobrecito. <risa> <risa> ¿Tú, tú, ¿Tú esa idea?、Eh, ¿Hay que jubilar a los cantores del m i s t e r i Yo, mientras sean válidos y tengan ilusión y la voz les responda, creo que no. Porque es que no hay una edad de retirarse vocalmente. Si tú has quemado mucho la voz y, y a los 60 estás quemado, pues vale, pero es que hay gente que está a los 80 bien. Ahora ha muerto un chimo,、eh, Castell, que, que a, tenía 93 años. Y yo te digo que hasta hace 4 o 5 años este hombre cantaba y luego era un musicazo.、Eh, sin estudios musicales, pero él te hacía una segunda voz. Empezabas a cantar y él intuitivamente, debido a los años que llevaba cantando, te hacía una segunda voz. Y era un musicazo, seguramente. Con más posibilidades de apoyo para, para un coro que a lo mejor una persona de 25 años que no tenga esas características.、Yeah. O sea que, que no eres partidario de que. No, mira, todo, todo lo que estamos hablando, perdona, Romario, e se s ha hablado durante 40 años. Hay que jubilarlos, hay que poner una edad de jubilación. Luego se decía que no, se decía que sí. ¿Sabes? Y hay cosas que se enquistan en ese sentido. El promocionar el misterio por las, por las escuelas, pues no lo hemos intentado veces. Pero ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor con, concretabas reunión con 30 profesores de música y te venían dos o tres.、Yeah. Entonces, me parece muy bien toda esa iniciativa, pero a ver si responden.